Bueno, estamos trabajando en cuatro focos, al menos, que se produjeron en la zona este de, de la ciudad. Eh, uno en el Cipo, otro atrás de lo que era ex Quinta las Monjas. Eh, otro en cerca de Castelvecchio, atrás de la planta de gas, y otro que se produjo en el Tiro Federal. ¿Todos fueron en forma simultánea? Aparentemente sí, eh, una relación de un minuto, pero sí, todos eh, casi simultáneos lo que se quemó, digamos estamos hablando de que son terrenos eh con pastizales, que Sí, sí, terreno con pastizales, no, no afectó otra ni vivienda ni nada no, ni produjo ningún otro daño, nada más que la quema de, de los pastizales y sí, algunas fue, plantas. Sí, fue intencional. Que... Estamos trabajando, estamos trabajando en eso, eh, tenemos que ver eh, con personal de bomberos para ver qué eh, arroja el resultado de la pericia. Uh -huh. ¿Tuvieron a alguien dando vueltas por el lugar? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. ¿Se a habló de una que... persona en bicicleta en la zona del Tiro Federal? Desconozco eso, estamos trabajando, de última sería materia de, de investigación. Uh -huh. ¿Se quemó una de las canchas del predio, el charito ese? De que ahí, el Cipo sería. Eh, hubo un foco ahí, sí, pero no tengo ciencia cierta si, si se quemó la, lo que es la cancha. Eh, uh -huh. Sí hubo un foco ahí en... en de sí pose pues. eh, desde bomberos dicen que le llama la atención que se hayan prendido fuego desde esa, de esa manera y a esa hora sobre todo un día que no hacía tanto calor eh, tengo que hablar con bomberos para, para tener más especificaciones sobre la pericia que, que realizaron ellos pero bueno así eh, no es no sería normal el tema del incendio a esa hora y como decimos que no, no, no había calor ni nada ¿Hay videocámaras en el lugar? Digamos, como para eh, en, la, en la zona sí hay cámaras estamos analizando eso a ver qué se puede, aquí, ¿En qué el palacio o también el tiro? Eh, estamos trabajando en eso estamos viendo a ver si hay cámaras de seguridad privadas o de, o de la propia policía y vamos a, a ver si arroja algún resultado esa, esa filmación Bien, ¿Hasta donde nos pueda contar? ¿La línea investigativa va por el lado de un fuego intencional? Eh, por eso Tenemos que ver qué, me, qué arroja la pericia de, de personal de bomberos. Bien, bien. ¿Estuvo cerca alguno de los focos de alguna propiedad? ¿Se, se habló de eso? De que estuvo cerca Y en lo que es zona del tiro federal está todo rodeado por por viviendas. Y acá contra el, el, la esquinta Las Monjas, también pasando la Palacio, también tiene, tiene viviendas. ¿Se si estima cuántos son...? Digamos, los ambos años por lo menos lo que fue afectada la zona que fue afectada cuántas pues, no. cuadras o... No, no, no tengo ser, no historia. tengo esa precisión